Si no discutes con ellos, que conozco y me conocen mucha gente Pero compis son aquellos que te conocen realmente Y no fijas que era amigo mío si no te conozco O es que acaso carece de compis tronco Que un compi no cualquiera, ni se busca ni se encuentra Viene sin avisar, llama a tu casa y entra Que el colega que está de ti hasta los genitales Es el mismo que va a ir a tatuarse contigo, ¿sabes? Es que ni los amores me separan de los compis No te pares momento Tengo tus años lo mismo, con que voy a contarte Arte para darte las noticias malas Pero magia para compartir esas carcajadas Risas con los colegas, y es que nunca vienen mal Historias con tus compis que no te cansas de contar Sabes qué piensa tu compi, ya sabes lo que piensas Él piensa en y no beber, y viceversa Bateos de ida y vuelta, de vuelta e ida compitiendo te confianza y luego no encuentras salida Desde chubitos a latas, cubitos en cubata Dicen a de lo que te debe, puto rata No busques tesoros, yo las dejaré buscar que tengo compis con quienes confiar, sí, con quienes confiar, con quienes confiar.